スタジオのプレイキ con RickyGarcía、well, yeah, well,。 I'm gonna be the man who gets d r u n k next to you. And If I heave up, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's heveling a to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more. To b e t h e man who walks a thousand miles to fall down at your door. But I'm watching.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 de semana, Bueno, nosotros estamos muy contentos porque hoy uno de nuestros oyentes no se va a hacer 500 millas como los protagonistas de esta canción, ya sabes que son proclimbers. I'm gonna be 500 miles, no. Alguno de nuestros oyentes va a hacer exactamente 1439 millas. Hasta Praga, claro. Sí, porque hoy es el día, tenemos 8 finalistas. Y uno de vosotros sabe ir a Praga, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Viernes por la tarde, bienvenidos. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué música tenemos hoy, queridos? y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Daniel r e l o v a que nos va a traer las noticias. Hoy es nuestro Dedication Day. Hoy nos dedicamos a dedicar. Hoy dejamos este micrófono abierto para ti y toda la música del mundo para que puedas elegir una canción. Y dedicársela a quien quieras. Contarnos, eso sí, una anécdota divertida de esa persona a la que le quieres dedicar la canción, ¿vale? Va, venga. Tienes que llamarme por teléfono. Te recuerdo el número, es el anota, ¿eh? 606-712-658. Te lo repito, venga, va. 606-712-658. Me llamas por teléfono y salimos por antena. Haces tu dedicatoria y nos lo pasamos todos genial. Apoyamos la directa y comenzamos Play Kiss hasta las 8 de las 7 en Canarias. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Yo m o y a d a n bar. Puede costar.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 Tremendo temazo de Adele. Ha sonado también Michael Sembello con Maniac y esa remezcla estupenda que hicieron Fashion Small del clásico de Air, Wind and Fire, September. Que oye, nos ha puesto en órbita, pero bien. Vamos a por nuestro primer dedicator. Dedication Day. Tenemos con nosotros a Manuel. Hola, Manuel. Hola, Nicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres、bueno, dedicar una? Sí, dime, dime, Manuel, dime, dime. Quería dedicar una canción a Isabel Vázquez, de aquí de Cibueiro, de La Coruña. ¿Sí? Que le estoy haciendo las v e i r a s como se dice aquí en Galicia. ¿La estás cortejando? Eso, y no sé cómo entrarle. A, a entonces, ver, pues, bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo entrarle. A ver, cuéntanos. Tiene una carita bonita, rica ¿Sí? de cara, de cuerpo y <risa> tal, pero bueno, me cohibo un poco, me reprimo. Bueno, pues oye, ella estará escuchando ahora seguro, ¿verdad que sí, Manuel? Sí. Sí, le he comentado algo, pero bueno, a ver. Uy, uy, uy, pues nos vas a tener que contar cómo te ha salido la cosa, ¿eh? Manuel, ¿qué canción le quieres dedicar? La de Take That Patient. La de Patience, la de Paciencia, ¿verdad, querido? Sí, Paciencia, la que tengo yo, ¿sabes? Take That p a t i e n Any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. I really want to start over again. I know you want to be my salvation, the one that I can always d e p e n d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 Paciencia, paciencia la voy a tener que tener yo, eh. Oye, que os voy a decir una cosa: nos encanta que dediquéis, pero a los que nos vais a usar de Cupido o Celestina, os vamos a cobrar la tarifa de APP Ligoteo, ¿eh? Que lo sepáis. Y Manuel nos pedía este Patience. Super temazo de Take That. Esto es Play Kiss con Ricky García. Seis cero seis setenta y uno veintiséis cincuenta y ocho. Entre ellos, este se llama Nick c a r l s o Y de él, Elton John en su momento dijo que era uno de los grandes compositores de los 80 y ha dejado huellas. Como e s t a Nick c a r l s o con él plantándonos en las cinco y media, las cuatro y media en Canarias. Te recuerdo nuestro dedication f h o n e de hoy. Tienes que llamarme al 606-712-658. Estás en Play Kiss, en directo. ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! é q u s q u é ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! é s u é ¡Qué! é q u s q u é ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! é y u é ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! é q Hi, this is Jennifer Lopayne.、Mm -hmm. Jennifer López, antes Prefer e Sprout con Calls and Girls y un remix de Francesco Cofano tremendo de El m c q u i a o y de、The、Pino Daggio. Dedication Day. Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Es nuestra amiga Yoli desde Segovia. Hola, Yoli. Buena. ¿Qué s me ha dicho Yoli? Que es que está un poco nerviosa. ¿Qué es Yoli? Sí. Bueno, pues mira, Yoli, mientras te vas relajando y te voy contando una cosita. Que antes me has comentado、Ay. que no habías quedado finalista para el concurso de Praga esta semana. Pero mira, la semana que viene vamos a regalar el mismo viaje a Praga en las mañanas Kiss. Y la siguiente lo volveremos a regalar por la tarde. Y la siguiente otra vez en las mañanas Kiss, te lo digo. Para que así vas a tener oportunidad de poder participar. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría irte,、ah. ¿te gustaría irte a Praga, Yoli? Ah, e pero... n Vale, vale, dice, vale, <risa> venga, bueno, pues vale, perfecto. Venga, Yoli, ¿a v quién querías dedicarle la canción, Yoli? Pues mira, se lo quería dedicar con muchísimo cariño Sí a una nueva integrante que tenéis, que、sí. es una crack, porque la he visto.、Eh, Por ahí algún vídeo? ¿Sí? A Leo. ¡Leo! A Leo Garriga, tú sabes que le estamos buscando、eh, nombre a Leo. ¿Sabes q u é no le vamos a poner a Leo? Le vamos a poner La Pantera r o c k e r a ¿Qué te parece? e r q u e es que, es que me, vamos, no, no la conozco en persona, pero. Bueno,、pues、promete, mira, promete. Es la cara. ¿Sabes qué? Yoli, Yoli, mira, nos vamos a hacer una foto,、eh, Leo Garriga y yo, ahora, y la vamos a colgar en las redes sociales. Dime qué canción le quieres dedicar, Yoli. Pues quiero la de、eh, Gloria Estefan, la de... ¡Esa! ¡Cambia! ¡La vuelta! <tompa> <risa> Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do t h a t c o n g a beat チャートメイクッーア ダーツティア。tacto divino y quien te toca se queda con él. y si esta noche quieres ir a bailar, ア。ダ t e poniendo el disfraz de pecadora.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 ただいまだ。 you、okay. okay. Todo、hasta las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Llega Daniel Relava para ponernos al día. Y luego, toda la música que hemos preparado para comenzar el fin de semana. Esto es Kiss.